Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Dios, aquí estoy. Me gozo en ti. Danzo para ti, Señor. No estás mandando para mí ni para nadie. Te aplaudo, Señor. Te grito, Señor. Exalto tu grandeza. Que sea un año que sea así. Porque si tú lo haces de esa forma, vas a ser lo grande y poderoso que Dios es, y lo vas a ver en tu vida, porque si tú te gozas en Él, Él se goza en ti, y uy, pero bueno, no voy a hablar de eso, pero el día de hoy yo por eso hicimos a un lado las sillas y, y rompimos el esquema, a lo mejor un día vas a llegar y las sillas están afuera, a lo mejor un día va a estar en círculo, o en triángulo, o no sé, pero el chiste es romper los esquemas, para que no nos metamos, no no, no encuadremos al Señor en una, en una cajita de mi pensamiento como que yo creo que es la iglesia. No, él de Él es la iglesia y Él hace lo que quiere. Entonces, si de repente llegas y, y ves que no hay sillas, pues bueno, el Señor va a hacer algo. no O a lo mejor hay mesas y a lo mejor va a haber un gran banquete. A eso sí nos gustó, ¿verdad? Pedimos aquí al lado a nuestros los vecinos el carnal y pedimos unos mariscos y unos... Eh, bueno, Bueno, a mí no me gustan, pero les, se los pedimos para ustedes. Yo pido acá al lado, aquí al, al Shilón Stokey. Pero bueno, el chiste es estar libres. Y este mes es un mes de primicias, y por eso hicimos eso. ¿sí? A mover el cuerpo, a mover el esqueleto. Como decía Guillermo, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué está haciendo el salmista? Está diciendo, ¿sabes qué? Espérate, maestro. Mi cuerpo no quiere, mi razón no quiere, pero alma mía, bendice al Señor. O sea, le está ordenando Entonces así que ordenale Este año debe ser festivo, debe ser libre Pero no voy a hablar de eso Hoy voy a hablarte de seis realidades para el 2011 ¿Quieres, ¿Quieres saber cuáles son tus seis realidades? Si tú quieres Porque si no quieres No va a ser realidad para ti ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hablar y hablar como me lo lico aquí Y si tú no lo agarras Si tú no lo pones en práctica De nada sirve Entonces, ¿quieres seis realidades para este 2011? Ok, bueno, yo te invito a que vayas a Efesios 6, 16. Y Dios va a hablarte hoy para todo el año. ¿Te gusta eso? Eso no quiere decir que no vengas en todo el año, ok. ¿Ok? Pero Dios te, te va a dar hoy una guía, y nos ha dado una guía para este año. Efesios es 6, 16, ya lo tienen ahí. Quien no tenga Biblia, levante su mano y te podemos prestar una Biblia. Prestar una Biblia. Aquí hay, por favor, si alguien puede dar una Biblia. Prestar prestar una Biblia. Ya no sé dónde quedaron, pero si más que ya se las llevaron. Ah, ya se repartieron. Bueno, okay. Ok. ¿Qué dice Efesios 6, 16? Todos conocemos Efesios 6. ¿De qué habla Efesios 6? De la armadura. A ver, si ¿sí recuerdan, Efesios 6 habla acerca de la armadura de Dios. Y nos está hablando Pablo ahí, inspirado por el Espíritu de Dios, para decirnos, cada uno de nosotros tenemos una armadura espiritual. Que la usemos, ese es otro rollo pero cada uno tenemos una armadura tenemos una espada, un casco tenemos una coraza un cinto, unos zapatos un escudo tenemos una, un, un armamento espiritual pero Efesios 6 16 dice sobre todo sobre todo o sea qué es sobre todo es más arriba que todo lo demás estamos de acuerdo dice armados con el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, sobre toda esa armadura, ¿qué es lo que tú tienes que agarrar sobre todas las cosas? El escudo, ¿por qué el escudo? De que, y se ha hablado mucho acerca del escudo, de la fe. Y decimos, sí, la fe, y, y si yo creo en Dios, este vienen los dardos y, y yo los, los, los paro y uh, los echo fuera. Pero ¿sabes que también el escudo en la antigüedad se utilizaba como un arma ofensiva? No nada más era un arma defensiva. El escudo era un arma ofensiva, algunos escudos traían picos acá, otros eh, llevaban una bola aquí con un pico y, y si no traía pico, de todas formas, si se te caía el espado se te rompía, agarrabas el escudo y chun, chun, empezabas a dar con el escudo o lo lanzabas así como frisbee o no sé, ¿no? Frisbee es un disco así que se avienta, no sé cómo se diga en español, pero bueno. Como Tron, ¿quién ha visto Tron? Ah. A ver, levante la mano quien yo he visto Tron, es más, le he visto dos veces. No me da pena decirlo, me encantó la película. Ahí tenían un disco y ¡pum! lo lanzaban, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo, después vamos a hablar acerca de la identidad. Porque el disco trae identidad, ese es otro tema. Pero bueno, seis realidades para el 2011. Mira, todo lo que tú confieses será hecho. Todo lo que confieses será hecho. ¿Qué estás confesando tú este principio de año? No, se ve, pero bien mal. No, mira, es que no, la economía y no, y los zetas y los y, y los y, y aquí ya mataron aquí y ahora ya pintaron una cabeza acá y ahora sí. Y... ¿Qué estás confesando tú? Todo lo que confieses será hecho. La palabra dice que tu boca tiene poder de vida o muerte. De bendición y maldición, que estás hablando tú, no a mí me va a ir mal, este año va a ser terrible, Dios te bendice, si tú lo quieres, yo no te lo estoy deseando, pero tú lo estás confesando, mira y este año tú debes de fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza, 2011 es un año de retribución, ¿escuchaste eso? ¿Qué te ha robado el diablo? Muchas cosas, en lo físico, en lo espiritual, en, en lo sentimental, en relación. O sea, el diablo te ha estado robando, robando, robando, robando, robando. ¿Y sabes por qué te ha estado robando, robando, robando, robando? Porque tú sigues confesando y confesando y confesando cosas. No, sí, ahí estás, llore, llore, llore. ¿Sabes qué? Dios te dice en este año, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. No en el poder de tu fuerza sino en el poder de su fuerza, es donde tú te vas a levantar este año con poder, te vas a levantar con autoridad, va a ser un año distinto. ¿Quieres un año distinto o quieres que sea igual al 2010, al 2009, al 2008 y para allá atrás? ¿Tú quieres que sea un año igual? Yo no quiero un año igual. Es más, 2010 fue bueno, o a lo mejor malo. Pero ¿sabes qué? No me importa lo que haya pasado atrás, yo voy hacia adelante, pongo mis ojos en, en mi Dios, en mi Señor Jesús y yo prosigo a la meta como dice Pablo. Eso es lo que Dios te está hablando hoy a ti. En este año tienes que confesar cosas que serán hechas en este año o en años posteriores, pero lo que tú confieses va a ser hecho. Tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza para que este año sea completamente distinto. Si ¿Sí lo quieres o no lo quieres? Digo, si no, seguimos cantando. Tenemos otras, ¿cuántas canciones? Como Cinco más. Si quieres seguimos cantando. Pero lo que yo quiero hoy es de que tú salgas distinto de este lugar, no por lo que yo hable, sino por lo que Dios esté hablando en tu corazón. ¿Sí? Por eso es, si tú quieres, la puedes agarrar y puede ser un año distinto, si no, va a ser un año igual, haciendo lo mismo, teniendo los mismos resultados. Por ahí dice que si tú quieres resultados distintos, tienes que hacer qué? Cosas distintas. A veces queremos tener distintos resultados y hacemos exactamente lo mismo. No oro, No me meto en la palabra O sea, no vengo a la iglesia Pues sí, no, pues ahí me la llevo campechana con mi señor Y después, ay, vienen las broncas y vienen todos los problemas Y yo, ay Dios, ¿qué pasa? Dios, Pues ¿qué pasa? Estás haciendo lo mismo Que antes Pero no sé por qué estoy hablando de eso Porque no, no iba a hablar yo de eso Pero bueno Efesios 6:16 dice, sobre todo, armaos con el escudo de la fe. ¿Sabes que solo una vez en el Nuevo Testamento se menciona el escudo? Y en el Antiguo Testamento se menciona muchísimas veces. Hay muchos, tú puedes ahí buscar una concordancia, que acá ardito habla del de escudo y el escudo y el escudo. Y en el Nuevo Testamento solamente Pablo lo, lo señala una vez y es cuando habla de la armadura. Y es en Efesios. Salmo 84.11. Vete, yo te voy, a, te voy a estar llevando así en, en la Biblia, así que aprendan a esgrima bíblico, o sea, frr, rápido a buscarle. Salmo 84.11. ¿Ya lo tienes ahí? Está más o menos a la mitad de la Biblia si tu Biblia no tiene concordancia. Si tiene concordancia, está como más hacia el principio. Salmo 84.11. Dice, fíjate lo que dice, este me encanta, dice, porque Sol... Y no sol, no solecito. <risa> Porque sol y escudo es el Señor Dios. ¿No te gusta eso? Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No privará del bien a los que andan en integridad. Uy, mira, en este versículo podemos hablar toda la mañana o toda la tarde ya. Yo sé que cantamos mucho hoy. Pero yo les voy a pedir que aguanten, porque este es un mensaje, o sea, de inicio de año. Entonces, normalmente no nos tardamos tanto. Para las personas que nos visitan por primera vez, no nos tardamos tanto. Pero hoy es es es es distinto, ¿me entiendes? Este mes es distinto. El primer día tuvimos una palabra con Guillermo, el, el primer domingo, el segundo lo tuvimos con Brandon. Este tercero, y vamos a esperar que nos da el Señor el cuarto, porque son primicias. Enero, sí, estén expectantes de lo que Dios nos está dando. Entonces... Salmo 84, 11 dice, Porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria dará el Señor, no privará del bien. ¿A quién? A los que andan en integridad. Uy, uh, ya, entramos ya el año mal. ¿Quieres que Dios sea el, tu sol? Y no estoy hablando de Luismi. ¿Quieres que Dios sea tu sol? ¿Quieres que Dios sea tu escudo? ¿Qué tienes que hacer este 2011? Andar en integridad. Uh. Uh, a ver, hagan cómo uh. Otra vez, se dio muy bien. Uh. Fíjate una cosa. Quiero, quiero que te fijes, porque dice en este versículo, hay que disectarlo, dice que Dios mismo, dice que Él es el escudo. Pablo te dice, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe. Y en este versículo lo que te dice es que Dios mismo es escudo. Entonces, Pablo, ¿qué te está queriendo decir? ¿Qué te está queriendo decir, Pablo? Agarra a Dios sobre todas las cosas. Mira, este año debemos de tomar a Dios, porque Él es escudo. Él nos va a proteger y nos va a dar, ¿qué dice aquí? Gracia y gloria. ¿No quieres gracia? ¿Qué es la gracia? A veces hablar de la gracia es, bueno, yo no tengo que hacer nada para recibir salvación. Sí, pero aparte hay otra gracia en la cual tú vas caminando y estás en tu trabajo y la gracia de Dios va delante de ti caminando. Y llegas y te dicen, oh, qué bueno que veniste. Fíjate que tenemos un problemón. Solamente tú lo puedes resolver. Y... y entras a un restaurante y la gracia de Dios va contigo. Y a lo mejor ese restaurante está vacío. Y de repente llegas tú con tu familia y de repente se empieza a llenar el restaurante. No, no, no sé si les haya pasado. A mí me ha pasado y a algunas personas les ha pasado. De veras. Y no es porque, por nuestra cara bonita, porque me puse una buena loción. o No, no, no. Es la gracia de Dios. ¿Tú quieres la gracia de Dios en todo lo que vayas a hacer en este año 2011? Entonces toma el escudo. Agárrate de Dios. Él te va a proteger. Y dice, y te dará gloria. ¿Me va a dar gloria? Sí, te va a dar gloria. ¿Pero sabes para qué te va a dar la gloria? O sea, ¿qué es la gloria? Un reconocimiento. ¿Sabes para qué te lo va a dar? Para que se lo rindas a Él. Y no para que digas, ah, mira, yo soy acá, el... hmm. claro, me tenían que llamar a mí. Sino para que se la rindas a Él. Entonces, este 2011, debemos de entrar a este 2011, y por eso hoy fue festivo. Dichosos, porque en Él confiamos, y porque dice que Él no quitará el bien sobre nosotros si andamos en integridad. Entonces, cuando tú entras en conocimiento de que Él no va a quitarte el bien... Hombre, ¿cómo puedes estar con una cara de amargado o de amargada? Él no va a quitar el bien sobre ti si tú andas en integridad. Si tú entras 2011 en esta confianza de Dios, va a hacer grandes cosas. Vámonos a G Génesis 15.1. Vámonos de volada a Génesis 15.1. ¿Ya lo tienen ahí? Fíjate, Dios le está hablando a Abraham, porque todavía no era Abraham. Dios le está hablando a Abraham aquí en Génesis 15.1 y le dice, después de estas cosas vino la palabra del Señor Abraham en visión, diciendo, fíjate qué le dijo, fíjate, porque este es mensaje de 2011. ¿Qué le dijo? Le... Vamos a leerlo todos juntos, ok. Sale. Una, dos, tres. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Bueno, no sé qué versión tengas ahí, pero quiere decir grande, ¿no? Ahora, yo te voy a, vamos a repetir otra vez esto, y fíjate, desde no temas, y yo te pido que suplantes el nombre de Abraham por el tuyo. ¿Sí? O sea, yo voy a leer mi nombre, tú, tú no digas mi Bueno, si quieres decir mi nombre, pues que bueno, bendíceme, ¿no? Pero di tu nombre, ¿sale? Otra vez, una, dos, tres. No temas, César, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. ¿No te gusta eso para el 2011? O sea, ¿a qué le vas a sacar? A ver, ¿a qué le a qué, a qué le vas a tener miedo? El Señor nos dio una palabra y no nos pusimos de acuerdo. O sea, ¿a quién le vas a tener miedo? ¿Al hombre? ¿O qué? ¿Te recuerdan esa palabra que, que, que estaban leyendo? Eso, eso viene en la Biblia. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué era? ¿Cuál? Isaías 51, ahí anótalo para que después lo leas después. ¿A qué le vas a temer? Mira, a mí me encanta esto porque 2011, o sea, tú debes de entrar diciéndole, yo tomo, te tomo Dios como mi escudo, y sabes que mi recompensa, mi galardón, va a ser muy grande. ¡Oh, yo quiero eso! Y sabes que los hombres principalmente nos conectamos a, al dinero. ¡Oh, sí, yo quiero un galardón! Pero sabes que no está hablando nada más de eso. Las mujeres, pues no sé a qué se conecten. ¿no? No, es un misterio, las mujeres. Pero bueno... <risa> Un galardón es mucho más que eso, sí. Es mucho más que el dinero, es a lo mejor tu relación interpersonal, la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, o sea, tu galardón va a ser grande. Yo te repito, eh, de, de, va a ser grande, no te emociona eso, repite, mi galardón va a ser grande. En sobre, ah, gracias. Bueno, aquí dice será muy grande. En otras versiones dice en sobremanera. O sea, ¿qué quieres, un galardoncito? Digo, yo sí, si, si viene de Dios, aunque sea chiquito, pues sí lo quiero. Pero pero aquí no dice, te voy a dar un galardo galardoncito. Te dice, te voy a dar. A ver, abran así sus brazos, nada más no le piquen los ojos de al lado. Abran así, sobremanera. No, no, codazos tampoco, ¿eh? No estamos en la triple A. Hágan así, digan, sobremanera. ¿Qué quieres tú de Dios? Mira, lo que confieses es lo que vas a recibir. ¿No empezamos diciendo eso? Tú no quieres, yo te comparto lo que Dios está hablando para este 2011, entonces, escúchame, repite conmigo, tu palabra, repite conmigo, tu palabra viene a mí, la oigo, y ya no repitan, el Señor te dice, no temas, yo soy tu escudo. La palabra del Señor vino a Abraham y él escuchó y él le dijo, no temas, yo soy tu escudo. Entonces la realidad número uno para 2011 es, Dios es mi escudo y mi galardón grande. Ahí anótalo en tus notas. Realidad número uno para 2011, Dios es mi escudo y mi galardón, mi recompensa o como quieras llamarle, es grande. Entonces, este 2011, háblale a 2011 y dile, Dios es mi escudo 2011 y Él me va a bendecir en sobremanera. ¿Cómo? No lo sé. Tú a lo mejor estás pensando, no, pues mi trabajo y no, el puesto que quería yo ya lo ocuparon. Y, y... Mira, a veces no nos vienen las cosas porque limitamos a Dios aquí. Y cuando limitamos a Dios aquí, nuestra fe se hace chiquita. Entonces dile al 2011, y yo te invito a que lo repitas ahí en tu lugar, dile al 2011, Dios es mi escudo, Dios mi, 2011, ahí te voy, Dios es mi escudo, y Él me va a bendecir sobremanera. Yo lo estoy diciendo y yo lo creo para mí. Si tú no lo quieres repetir, no lo repitas, pero tú sabes qué rollo. Salmo 18.2, vete al Salmo 18.2. Hijo, este me encanta. Salmo 18.2, el Señor es mi roca. Número uno, fíjate aquí, aquí, y hasta lo tuve que, que poner en negritas. El Señor es mi roca, o sea, no me voy a mover. El Señor es mi fortaleza, o sea, nada me va a tocar. El Señor es mi libertador. Gracias por el teléfono. Dios mío. Si tiene que haber un cambio en ustedes este año, es que deben de alegrarse al escuchar la palabra de Dios. O sea, Dios les está... Miren, yo, yo no quiero que me, por mí lo hagan. Uh, blah, blah, blah, blah. Háganlo por el Señor, háganlo por ustedes. Es que cuando, cuando, no sé, ¿no? O sea, los esposos cuando te dicen, oye, vas a tener un bebé, ¿qué dicen? ¡Wow! O muchos dicen, uy. ¿Qué, qué te pasaría si yo te dijeran, te sacaste la lotería? No es de Dios. Bueno, bien, resonado. pero bueno, te sacaste un coche o te aumentaron el sueldo o, o tuviste la venta más grande de, de, del planeta y, y te vamos a dar un bono y un viaje a Japón y de regreso. No lo he y lo vas a recibir ¿eh? porque lo, lo estás tomando. ¿Qué harías? ¡Wow! ¡Qué padre! Correrías a lo mejor con tu esposa, o con tu amigo, con tu amiga y le dirías, ¡Wow, mira! O con tu novia, ahora sí nos vamos a casar. No sé, pero fíjate cuando escuchamos la la, la palabra de Dios, está... el Señor es mi roca, no me, o sea, eso quiere decir que no me va a mover, es mi fortaleza, o sea, estoy cubierto, es mi libertador, él te ha libertado, por eso, por eso Guillermo decía, él nos ha liberado, o sea, vamos, muévanse, vamos, ¿por qué? Porque somos libres, ¿de qué estás atado? De religiosidad. ¿De qué estás atado? Dios te ha libertado, y luego continúa, mi Dios es mi peña, o sea, una piedra grande, roca fuerte, Dice y después dice, en él me refugiaré, él es mi escudo, otra vez, él es mi escudo. El poder de mi liberación y mi valuarte. Oh, mira, esto cuando yo lo estaba leyendo dije, el poder de mi liberación y mi valuarte. ¿Quién me ha liberado? ¿Con qué poder me ha liberado? Con su poder, el, yo soy libre y mi valuarte. ¿Qué es valuarte? ¿Qué es? ¿Valioso? ¿Qué más? ¿Escondite? Dice escondite ahí. Bueno, en mi versión dice valuarte fortaleza, ¿sí? tiene varias definiciones, el poder de mi liberación. Oh, Mira, yo, yo quedé impactado con este versículo, en esta pequeña frase que dice, el poder de mi liberación. Entonces, si tú no te sientes libre, es porque tú lo estás queriendo hacer por tus propias fuerzas, porque Dios está poniendo todo su poder para liberarte. Y si tienes alguna duda, ahí está el copyright. Vete al Salmo 18, ahí mismo, en el 29 al 35. Ahí voy a pedir al grupo de la mansa que pase. Salmo 18, del 29 al 35. ¿Ya están listos ahí? Abróchense los cinturones, porque este versículo está, o sea, tremendo. Así va ¿Estás listo? Dice, ¿contigo? ¿Qué dice? ¿Contigo? ¿Contigo? O sea, ¿con quién? ¿Con tu jefe? ¿Con tu mujer? ¿Con tu pastor? ¿Con tu iglesia? No, ¿verdad? ¿Qué? Que ese sea tu cántico este año. ¿Sí? Ese, llévate ese, si no te la prende, la, pídele la, la, la, la letra ahí ¿a? bueno, ¿para qué le pides la letra? está aquí, lo acabamos de leer mira, este año Él te va a sustentar Él es tu salvación y el poder de tu liberación este año 2011 Él te va a hacer habitar confiado confiado Sí, no tengas miedo si tienes miedo el diablo ya ganó si Él logra meter temor en tu vida Él ya ganó Y acabamos de declarar, ah, la fe, misma, y llegamos mañana. A... Si él logra meter el diablo, meter temor en tu vida, ya te ganó. Pero Dios te va a hacer habitar confiado en este año, porque sus brazos, los brazos del Espíritu de Dios te están abrazando, y en ese lugar precioso tú vas a habitar este 2011. Como que fue muy pesado eso, a ver, en este año 2011 Él te va a hacer habitar confiado porque en sus brazos, en los brazos del Espíritu Él te está abrazando y en este lugar precioso tú vas a habitar. Salmo 18, 50. Gracias, ahorita lo volvemos a cantar. Se quedaron picados, ¿eh? Avívanos. Por eso empezamos con eso Salmo 18, 50 Dice Él engrandece las victorias de su Rey ¿Quién? Él, Dios De su Rey Y muestra misericordia a su ungido A David y a sus descendientes para siempre Escúchame La palabra de Dios dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok ¿Qué dice aquí? Él engrandece las victorias de su rey. ¿Tú eres rey? Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a engrandecer tus victorias. O sea, no solamente te da la victoria, sino que va a engrandecer la victoria. Vamos a cantar otra vez con oh, mi Dios, Dios, Solo así se animan, qué bárbaro. Escúchame, Tienes que, tienes que, que, que ver la, la palabra de Dios en todo su contexto. Si él dice que tú eres rey y sacerdote para él, aquí dice, él engrandece las victorias de su rey. O sea, está hablando de ti. Y luego dice, y muestra misericordia a su ungido. Un sacerdote es ungido. O sea, tú eres sacerdote y la unción de Dios, la unción del Espíritu está sobre ti. Y entonces, como la unción está sobre ti, después de los dos puntos ahí, cámbiale el nombre y lee. Por favor, lean ahí. A César y a sus descendientes para siempre. Él este año va a engrandecer tus victorias porque tú eres rey para él y va a mostrar misericordia para ti porque tú eres ungido. ¿Y sabes qué? Esas victorias y esas misericordias van a ser para ti y para tus descendientes para siempre. ¡Wow! Yo lo tomo para mí. Mira, si no lo quieres tomar, yo lo tomo todo. ¡Punto! Yo lo tomo para mis hijos, para César, para Andrés y para Josué. Esa es mi descendencia, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y de sus hijos. Yo lo quiero así. Yo lo quiero para mí. ¿Lo quieres para ti? Pues tómalo, confiésalo. Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido. Triunfo y misericordia es lo que Él va a dar a sus ungidos. Entonces, ¿qué necesitas hacer este 2011? Llenarte de la unción de Dios. Buscar la unción de Dios. Ahí sí ya no me parece, fíjate. Es que esto no es para este tiempo. El Espíritu Santo ya no es, o sea, ya no. Ahora es palabra y cristocéntricos. Perdónenme, pero no. Jesús dijo, les conviene que me vaya. Porque cuando venga el Espíritu, Él les va a recordar mis palabras y les va a enseñar todas las cosas. Ahora, Jesús, ¿por el poder de quién hizo todos los milagros que hizo? Él no hizo ni un solo milagro hasta no recibir la unción del Espíritu Santo a los 30 años. Y Jesús dijo, cosas mayores que yo hice, ustedes van a hacer. Entonces, ¿será el Espíritu Santo para hoy o ya pasaron esos tiempos? Es para hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacerte en este 2011? Llenarte de la unción del Espíritu Santo. Pero sobre todas las cosas también toca a Dios. Toma el escudo, que es Dios mismo, y con Él como Espíritu. Y la unción sobre ti en este año va a ser un año de restitución, de protección, de salvación, de triunfo y de misericordia. Entonces, la realidad número tres para este año es que el triunfo y la misericordia son para ti realidad número tres. vámonos rápidamente al salmo 3,3 3,3 pero tú oh Señor eres escudo alrededor de mí Hazle así, mira, por favor, es que yo soy yo soy bien gráfico, o sea, yo soy, o sea, yo cuando leo esto, yo digo, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. A ver, ¿qué pasa otra vez el grupo de... <risa> otra vez, pero tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo te pido que levantes tu cabeza. Mira, ¿sabes qué? Si Dios está como escudo a tu alrededor y Él es tu gloria y Él levanta tu cabeza, deja, deja, te lo digo en el nombre de Jesús y con todo amor, deja de ser un agachado. Deja de ser, y perdón por la expresión, una llorona. Dice, él levanta mi cabeza. ¿Sabes que yo me he dado cuenta en, en, en mi trabajo? Que la mayoría de la gente, más bien toda la gente del trabajo, y es increíble, es impresionante, todos van caminando de un lado hacia otro ahí en el trabajo y todos van con la cabeza así. Van pensando a lo mejor quién sabe qué cosa, ¿no? Pero todos van con la cabeza agachada. Y ahora con el Blackberry y con todas esas cosas peor, van todavía más así. Que no estoy en contra, aquí tengo un. pero, pero yo, yo, yo lo hago así. <risa> yo estoy así, yo voy caminando así. <risa> pero si él es el que levanta tu cabeza, ¿por qué la agachas tú? ¿Por qué la agachas? Y viene el enemigo y... ¿Qué? Ponte a avanzar. Y hasta el rebozo te pones, ¿no? Mira, el Señor no te ha dado rebozo, Él dice que Él es escudo alrededor de ti, es tu gloria y levanta tu cabeza. No debe de haber derrota en este 2011 en ti, pero ¿sabes por qué no debe de haber derrota? Porque no depende de ti. No depende de lo grande que puedas saber o lo que no puedas saber o lo que puedas hacer. Depende de Él porque dice que Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Así que no depende de ti porque Él es el que agarra tu cabecita. Perdón, pero, pero Él la levanta. Él la levanta. Levanta tu cabeza. Yo sé que estás anotando, pero... Levanta tu cabeza entonces no depende de ti y si tu cabeza está agachada dile Señor levanta mi cabeza porque tú eres mi gloria y eres escudo alrededor de mí Salmos 5.12 porque tú oh Señor bendecirás al justo como un escudo lo rodearás con tu favor escúchame este 2011 vas a estar rodeado de su favor ...como un escudo... ...entonces la realidad número cuatro... ...es que Él es tu gloria... ...Él es tu bendición... ...y Él es tu favor... ...realidad número cuatro... ...que la quieres vivir, no sé... ...esa es bronca tuya... ...pero a mí, a mí el Señor me está diciendo... ...diles que este año es un año con esas realidades... ¿en qué realidad quieres vivir tú? ¿en la virtual? porque muchos viven en la realidad virtual Salmo 7.10 mi escudo está en Dios quien salva a los de recto corazón otra vez rectitud Dios en este año 2011 Dios te está demandando de ti rectitud para que tu año sea lleno de salvación Salmo 89.18 el Señor es nuestro escudo Nuestro rey es el santo de Israel, el Señor es nuestro escudo, vamos, repítelo. Y ese debe de ser así como ese debe de ser como los ejércitos. ¿Han visto películas cuando se enfrentan así ejércitos, sobre todo en la antigüedad, en el tiempo del medio, de la edad media o de, de los romanos, y que estaban todos... Y, a ver, yo, pasa por favor, pasa Yusif, pasen, ven, ven, pasen ustedes dos, vengan, que no se me duerma, vengan. A ver, otro joven por ahí, Andrés, vénganse, vénganse, jóvenes. Pasa tú, ven, ven, pasa tú, ven. ven oh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ven, tú, ven, pasa tú. Ven, ven vente, Guillermito, vente. Este, hombres, ¿eh? porque mujeres no quiero que salgan aquí golpeadas. Pero, a ver, hombres. A ver, venganse vé acá, nada más van a tirar esto. A ver, ¿quién más está ahí? Joven? A ver, vente para acá, ven, vente. Vente para acá. Vente aquí junto a Yusuf. ¿eh? Ahora, miren, a ver, pongan su pie derecho hacia adelante. Eso, pónganse su pie derecho y, y hagan así como que te, tienen escudo. Y entonces, imagínense que estamos en una gran batalla y el enemigo viene ahí está enfrente y nos odia ese enemigo y nos quiere destruir ese enemigo y quiere atacarnos con todas sus, sus, sus cochinadas y sus porquerías y sus dardos y demás y todo. Pero ¿sabes qué? Nosotros sobre todas las cosas, que dice Efesios? ¿Sobre todas las cosas ¿Qué? tomen el escudo de la fe, y entonces tenemos puestos jóvenes el escudo de la fe, así eso, venganse así, entonces y estamos así, estamos como que ansiosos, porque como Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra roca, Dios es, Dios es, es todo para nosotros, y Él está a nuestro alrededor nosotros estamos ansiosos de entrar en batalla no estamos, oh, oh, oh, y ahí viene, no Si nosotros estamos ansiosos de entrar en batalla y este Salmo 89 18, debe de ser así como que, como que el murmullo del ejército, el Señor es nuestro escudo, el Señor. y empiezan a decir así el Señor es nuestro escudo eh, vamos repitan los jóvenes vamos el Señor es nuestro escudo y ahí viene el enemigo y nosotros el Señor es nuestro escudo el Señor es nuestro escudo el Señor es nuestro escudo y el Señor es nuestro, nuestro escudo y empieza a subir y entonces que el ejército que está detrás de nosotros que empieza a hacer wow ahí están los valientes adelante y el sigan diciendo el Señor es nuestro escudo y entonces lo, los que están atrás que no son los valientes dicen o oh, empiezan a escuchar el Señor es nuestro escudo oh sí es cierto verdad el Señor es nuestro escudo y entonces empiezan a a unir y empiezan a decir el Señor nuestro escudo pero después empieza a subir el grito de guerra y dice nuestro rey es el santo de Israel, vamos grítenlo nuestro rey es el santo de Israel vamos otra vez, pero el escudo que pasó no lo bajen el, el, el, el, nuestro rey es el santo de Israel y después de griten otra vez, el, pero grítenlo a ver, a ver qué pasó sale una, dos, tres, el Señor es el, el... eso otra vez Nuestro rey es el Santo de Israel. Una, dos, tres. Nuestro rey es el Santo de Israel. Y después de gritar hacemos... Gracias, pueden sentarse. We are Christians. Not the Spartans. Somos cristianos. Tú debes de estar así en el 2011. Vienen las cosas a tu vida y ¿qué haces? Te pones atrás de los que están... Porque no que le llega el primero. Ya si sí veo que no le hace nada, entonces sí creo, ¿eh? Deuteronomio 33, 29. Deuteronomio 33, 29. Y yo te voy a pedir que cambies el nombre de Israel por tu nombre otra vez. Deuteronomio 33, 29. Dice, bienaventurado tú, oh César de ti tu nombre, bienaventurado tú, oh César, you see, Gilberto, Maroli, este Sergio, Lourdes, Carlos, Alicia, bienaventurado, bienaventurado, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor? O sea, ¿quién como tú, quién se puede poner en tu contra? ¿Quién como tú, pueblo salvo por el Señor, por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Porque Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre que sobre todo se, se dobla toda rodilla, que es el nombre de Jesús. Y Él ha puesto bajo nuestros pies serpientes y escorpiones. ¿No dice eso la palabra? Y dice, y tú hollarás sobre sus alturas. A ver, agarra tu piecito y haz hollar, hollar es esto. O sea, dale así machaca, así como si estuvieras viendo una cucaracha y la estás aplastando, truena. Así la serpiente y el escorpión. ¿Por qué llega y te ataca la serpiente y el escorpión? No sé, sea, estoy hablando del diablo. ¿Por qué llega y te ataca? Porque tú no sabes o tú no ejerces esa autoridad en tu vida. Y ¿sabes que Dios quiere que este 2011 tú ejerzas esa autoridad. Porque aquí te dice, bienaventurado eres, oh, fulanito, quien como tú, pueblo, salvo por el Señor, que es escudo de tu socorro y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados y tú hallarás sobre sus alturas. Dios te promete ser tu escudo, por eso es importante que tomes el escudo de la fe, ya que necesitamos a Dios en todo momento, pero también tenemos la espada de su triunfo. Y este 2011 iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Entonces la realidad número 5 para ti en este 2011 es que Él es tu socorro y la espada de tu triunfo. Regresemos tantito al Salmo 84, 11, dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor, no quitaré el bien a los que andan en integridad. ¿Sabes que el ejército, en los ejércitos antiguos, el tener un escudo era un honor? David mandó a hacer, creo que fueron mil escudos, para sus valientes. Y era un honor tener esos escudos. ¿Y sabes que esos escudos, sabes de qué material estaban hechos? De oro. El oro no es un material muy resistente. ¿eh? Sobre todo si le das un golpe con, con algo de hierro, lo mella o lo parte. Pero los escudos de los valientes de David eran de oro. ¿Y sabes por qué eran de oro? Porque brillaban exactamente entonces los, los mil valientes de David se ponían al frente del ejército imagínate mil escudos así como estaban ahorita los jóvenes mil escudos juntos y mil escudos reflejando la luz del sol dándole, el, como llamamos aquí en México el charolazo al enemigo cegando al enemigo amedrentando al enemigo ahora, fíjate que este versículo dice que Dios es sol. Entonces, los valientes les daban escudo, los mandaban adelante para ir al frente de la batalla e infundir aliento al resto del ejército. ¿Sabes cuál era el trato que le daban a esos escudos? Los escudos los cuidaban, dice que lo, los ungían Eso dice la palabra, ¿eh? ungían el escudo y lo pulían para que el sol reflejara y deslumbrara. Este 2011, fíjate bien, Dios te está considerando a ti y a mí dentro de su ejército de valientes. Dios te está dando su escudo, que Él es, él es, él es el escudo. Y Pablo te dice, te da una recomendación en Efesios. Sobre todas las cosas, toma el escudo, pero tienes que ungirlo. Tienes que ungirlo. Tu realidad número seis es que Dios es tu sol, Él es tu gracia y es bien para ti. Pero aquí la realidad es de que el resplandor de tu escudo, que es Dios mismo, debe de reflejar al sol de nuestra justicia, que es nuestro Dios. Y cuando tú das el charolazo con el escudo de la gloria de Dios, escúchame, el enemigo ni siquiera va a poder avanzar. Va a estar, no! espérate, no! y se va a ir para atrás. Porque tú estás reflejando la gloria de Dios. Él es mi escudo. Él es la roca. Él adiestra mis manos para la batalla. Dios te está diciendo este 2011, ¿sabes qué? Yo no sé cómo tú lo quieras vivir. Yo lo quiero vivir así. Yo lo quiero vivir así. Yo no quiero ser un año más de cristianito. Yo quiero que el sol de justicia refleje en mi escudo que está siendo ungido por el Espíritu de Dios y reflejar la gloria de Dios para que mi enemigo se ciegue, que mi enemigo se vaya para atrás, porque Él me ha dado la espada de su triunfo, Él es mi escudo, Él es mi sol. Primero Él es tu escudo y después es la espada de tu triunfo para ti. ¿Por qué en el Nuevo Testamento solo se menciona una vez el escudo? Porque Jesús era su escudo. Cuando tú ves a Jesús como tu escudo, entonces Él sale con su espada de triunfo a tu favor. Por eso Pablo dice, sobre todo toma el escudo. Salmo 84.9 dice, mira oh Dios, Salmo 84.9 dice, mira oh Dios, escudo nuestro, pon tu vista en el rostro de tu ungido. ¿Quieres la vista de Dios sobre de ti? ¿Qué necesitas para que este 2011 la vista de Dios esté sobre de ti? ¿Qué necesitas? Nuevamente aquí lo dice, la unción. ¿Sabes? En este año 2011 lo que va a cambiar tu vida va a ser la unción del Espíritu Santo sobre ti, ya que la unción hace que la vista de Dios esté sobre ti. No está la vista de Dios sobre tus problemas, no está sobre tu necesidad, está sobre qué tan ungido eres por el aceite del Espíritu y qué tanto pules tu escudo para reflejar la gloria de Dios. Y la van a tener si tú la estás pidiendo. Porque mira, el Señor está así, atento no a qué piensas, ¿eh? está atento a qué dices. Y si tú dices, no, esto no es para este tiempo, perfecto. Te vas a ir al cielo de todas formas, no te vas a perder. Pero cómo vivas la vida aquí este 2011 y el 12 y el 13 y el 14 y el 15 y hasta que Dios te llame a cuentas cómo la vas a vivir esa va a ser la gran diferencia con poder con unción con reflejando la gloria de Dios siendo tu castillo fuerte siendo tu roca siendo tu escudo o siendo un cristiano que nada más te golpean y te golpean y te golpean y tú vas para atrás y aguante y aguante porque tu concepto del escudo es defensivo y no ofensivo. Dios quiere hoy revolucionar tu pensamiento y que tú tengas hoy un distinto pensamiento de lo que Él es. Él es el escudo. Él es el escudo. Sobre todas las cosas, toma el escudo. ¿Tenía razón Pablo o no tenía razón? Pasen por favor, otra vez. Vamos a terminar esta, esta conferencia Pero mira Escúchame bien Yo hoy no voy a orar por nadie de ustedes Y no porque esté yo reteniendo la, la bendición No, no, no, no Porque tú tienes Tú tienes que pedir la unción Tú tienes que tomar el escudo Yo no puedo cargar el escudo por ti Yo cargo mi escudo eh, Y no te lo presto Es mío Es mío Es mi escudo No, es mi escudo Estás equivocado estás, estás, Es mi escudo No, es ¿Sí me entiendes? Yo no puedo hacerlo por ti Mira, yo qué más quisiera hacerlo por ti Pero si tú no lo tomas Tú dices, ah, pues mira Hoy no es como buena la conferencia Eso ya lo había escuchado mírenme. Eh. Yo lo quiero todo para mí Como dice aquí, yo lo quiero para mis generaciones. Yo lo quiero para mi hijo. Y allá está el otro allá y por el otro está por allá. Yo lo quiero para mis generaciones. Yo no sé si quieres que tus hijos repitan tus mismos errores. ¿Cómo quieres vivir tu vida de aquí en adelante? esta palabra es directiva a como quieres llevar tú el 2011 mi responsabilidad es decírtelo. el hacerlo es tu responsabilidad después no quiero que me vengas en, en el 31 de diciembre del 2011 Ay, es que no pasó nada es que bueno y tú lo creíste lo hiciste viviste en integridad buscaste la unción de Dios o qué rollo contigo porque Mi responsabilidad es decírtelo. Mi responsabilidad personal es llevarlo a cabo. Y créeme que yo lo quiero todo. Es más, te quedaste corto, Señor, yo quiero más. Pues estoy expectante al próximo domingo. Porque enero es un año directivo, ¿sabes qué? Nos da dirección para todo el año. Él es nuestro escudo. Sobre todas las cosas, toma el escudo. Toma el escudo, Él es nuestro escudo, escudo de nuestro socorro, Él es escudo de todos los que en él se refugian. Con Él vamos a desbaratar, con Él vamos a saltar, con Él vamos a refugiarnos, Él es nuestra roca, Él me ciñe de vigor, hace perfecto mi camino, me hace ágil, me hace firme, me adiestra, mis manos pueden tensar ese arco. Él es mi salvación Él me sustenta Él me ha engrandecido Él me ha liberado Él es mi escudo Él me da victoria Él me da misericordia Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza Él es mi bendición y Él es el que me rodea con su favor Él es el que me salva Él es mi escudo escudo de mi socorro y espada de tu triunfo Señor, oh gracias cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios por este año porque gracia y gloria están sobre nosotros porque Él no va a quitar el bien de nosotros Él es nuestro escudo, Él es nuestro sol hoy reflejamos su gloria y a través de la unción del Espíritu, nuestro escudo se pule para reflejar la gloria de Bendito seas Señor. Bendito seas Pisa decirle Hay otro lugar Señor Yo quiero tomar el escudo Sobre todas las cosas Si sí, está bien la espada Está bien el yelmo Está bien la coraza Está bien el cinto Está bien el calzado Pero sobre todo Señor Yo quiero tomar Hoy en tú Te quiero tomar a ti El escudo Yo quiero el escudo el Escudo de la fe El escudo que es el, nuestro Dios Altísimo. Díselo ahí en tu lugar. Mira, yo no lo puedo hacer por ti, créemelo. Con gusto yo te pondría el escudo encima, pero tú tienes que tomarlo para ti. Tienes que hacerlo tuyo. Tienes que hacerlo tuyo para tus generaciones. Acuérdate, tú eres rey, sacerdote, victoria hay sobre ti, unción hay sobre ti. Tómalo hoy, tómalo hoy, tómalo hoy, porque el Espíritu de Dios está hoy presto a darte hoy lo que tú estás pidiendo. Empezamos hablando que lo que tú confieses es lo que será hecho en este año. Y yo confieso para mí, para mi esposa, para mis hijos, que esta palabra es hecha vida en, mi, en nosotros, en mi familia. Empieza a confesar, empieza a decir, empieza a abrir tu boca, porque en tu boca hay poder de bendición y de maldición. Gracias Señor. Voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a cantar otra vez esta canción. Que